Bueno, gran alegría recibir al compañero Guillermo Mació, al demógrafo Guillermo Mació, a esta hora aquí en la 36. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, aquí estoy, atento. Muy bien. Nosotros tenemos un tema coordinado contigo que queremos escucharte sobre la herencia que deja el Frente Amplio sí. en este cambio no que se viene ahora. Eh, y también queremos, yo no sé si vos querés hacerlo antes o después, aunque sea un minuto, pero que nos expliques un poquito del tema de la radiación solar. Digo por esto que estamos en una ola de calor y todos hablamos de la temperatura y hablamos de... Eh, de la humedad y cosas por el estilo pero no hablamos del sol que todo el mundo también ya comenta en la calle eh, la intensidad del sol se ahora se siente más yo me acuerdo que vos alertaste sobre esto hace sí. tiempo bueno este, el hecho es eh, un hecho meteorológico físico que que significa una radiación mayor porque ha sido alterada la capa de ozono Por lo tanto, la penetración de los rayos solares en la superficie terrestre es mucho más intensa. Claro. Y eso explica estas temperaturas y este sol de 12 horas, que es, no sé, en Montevideo, pero acá en el campo, agobiante. Es agobiante, sí. Y que afecta, nos afecta a las personas, digo, la, la piel, todo eso, pero los animales y las plantas también. Por supuesto que sí. Sí. Yo te voy a decir, hace tres semanas que estoy por salir a navegar en el río de la Plata, sí. no es posible porque el reflejo el agua, del sol, sí. te quema la barbilla por el lado de abajo de la boca de una manera nunca vista. Claro, claro. Es decir, la, la, la condición solar, la radiación solar es extremadamente dura y muy extensa me acuerdo que vos nos alertabas también de que las plantas para poder sobrevivir con este esta intensidad del sol eh, achican las hojas claro claro, exactamente las plantas achican las hojas para captar menos luz claro menos energía pero se lo ve en toda la naturaleza por ejemplo en, en materia ganadera tenemos apariciones tardías nunca ha visto ah, mira. están naciendo terneros en esta época que no es una época de aparición y es por hay eso un también un cambio muy violento muy violento que se siente en el campo y Bien. por supuesto la jornada se torna interminable porque amanece muy temprano pero hay que suspenderla a las 11 hasta las 5 de la tarde sí, sí, cuando sí, se sí. puede salir al campo Eso va a tener consecuencias a todo nivel, ¿no?, económico, productivo... Claro, por ejemplo, no podés arar, porque la tierra arada se reseca de una manera insólita. Sí. Claro. Simplemente cambios de ese comportamiento. Y la gente se pregunta, el paisano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque, para decirlo de una manera sintética, hay un estrés climático... Un estrés que afecta a toda la fauna y la flora. El hombre se puede proteger en la sombra o salir más tarde a trabajar. Pero la rutina de los animales no se cambia. Bien. Es un nuevo completamente. Exactamente. Y, y bueno, y esa pregunta de qué va a pasar que se hace el paisano, nos la hacemos todos, ¿no? Sí. Mació, entramos en el tema del día, ¿te parece? Bueno... Yo el tema del día lo titularía ¿Qué significa para Uruguay el apartamento del Frente Amplio del Poder Político y de la conducción del país después de tres mandatos presidenciales? Sí. Y un poco invitar a la audiencia a que haga una valoración personal y familiar, individual sobre qué nos deja y cómo queda el país. Sí. Y yo creo que ese es un ejercicio muy constructivo porque no solo los ciudadanos, sino el gobierno que viene de coalición va a tener que enfrentar algunos desafíos que en el Uruguay no se habían dado desde muchísimas décadas. ¿No? Sí. Yo le preguntaba a una persona con la que soy muy amigo que no es política que no vota al frente, que no nos vota a nosotros, que es una profesional de la medicina, ¿cómo definiría con una, un pensamiento muy sintético qué fue lo que caracteriza al frente en estos últimos años? Y la respuesta que me dio fue lapidaria, da lo mismo, da lo mismo ser honesto que deshonesto, Da lo mismo ser estudioso que un vago. Da lo mismo dedicarse realmente a una autoría política que lucrar en beneficio propio. Entonces, da lo mismo, eh, ha afectado el sistema educativo, la ni el nivel de educación, la cultura, y crea, deja un país mediocre, ¿no?, porque terminaron con la clase media, ¿eh? sí. ella calculaba que cuatro meses de trabajo de un profesional de cualquier rubro se los devora el Estado en carga impositiva. Nos olvidamos que el Frente Amplio creó una infraestructura municipal con las falditas alcaldías que se sobrepone con la estructura que teníamos antes, es como si hubiéramos sumado la estructura administrativa departamental francesa con la española. Sí. Entonces tenemos una duplicación de, de funciones, las juntas locales que son las autoridades en las localidades de todo el país son entes intelectos que están cerrados y en cambio el gran capataz de cada pueblo es el alcalde, el que tiene la plata y la facultad de decisión por sí o ante sí de qué obra se hace y qué obra no se hace. Sí. Es, es bastante patético y yo que estoy vinculado a sectores rurales lo noto. Acá el que decide que, que colocan la las piedras esas fundamentales con los nombres de localidad es el alcalde por sí y ante sí y eso no nos damos cuenta todavía sí y hay además desde que eh, se da toda esta forma de gobierno ¿no? con el gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal que ahora justo van a venir esas elecciones como Hay como un desconocimiento generalizado de la población sobre cuáles son las potestades de unos y cuáles las de otros. Y, sí. y no hay tampoco mucha búsqueda de, de saberlo, ¿no? Más sí, allá sí. de que diga, ¿a quién le pido tal cosa? Pero más allá de eso, no. Y el otro día lo hablábamos acá. Los ediles departamentales es como que, por lo menos en Montevideo, es como que hubieran desaparecido. No hay no escuchás iniciativas, no, no escuchás claro. acciones, nada. Pero la creación de los municipios eh, en todo el país fue que una creación de una hiperestructura burocrática que nada condice que la estructura constitucional que tiene el Uruguay desde hace muchos años. Podrá ser buena, regular o mala, eficiente o poco eficiente, pero había una. Y hoy, por ejemplo, las juntas departamentales son una entelequia Sí, no operante, están para hacer nada. Lo verifico en Colonia. Claro. ¿Por qué? Las alcaldías deciden y toman decisiones ejecutivas en materia de obras. Son verdaderos feudos burocráticos, pequeños, claro. pero con un gran poder local. Si vos querés resolver en un pueblito un problema sanitario de rumbo jardinado, no tenés que ir a la junta local, tenés que ir al alcalde, sí. y el alcalde se ha convertido en el capataz del pueblo. Claro, claro. Ese es un hecho objetivo cotidiano, que la gente está un poco desorientado porque en su pequeña esfera de acción, pero muy importante para la vida cotidiana, que un lugar es el alcalde, que hace y deshace según se le da la gana. Ajá. Uh -huh. En Isla Polié decidió construir un jardín en la entrada, de alto costo, con flores removibles, en un pueblito de mala muerte. Sí. Y eso lo hizo él porque sí y ante sí. ¿Sí? Entonces, el Frente creó una estructura que obediente, directa, de, que depende de la autoridad política, pero que no se preocupa del interés ciudadano. Entonces, pensando en cuando uno habla de estas cosas no como también eh, desde el punto de vista de cuál es la situación social que tiene este país cómo se ha transformado eh, muchas veces uno dice porque pasa tal cosa y bueno pero eso no empezó con el frente eso ya venía de antes bueno justamente es una misma política que se ha venido a tapas tiene etapas ¿no? claro pero que va siempre en un mismo sentido exactamente por eso estoy diciendo creó una estructura de, de poder local que es muy importante porque el poder local resuelve o no las necesidades, las necesidades inmediatas de un barrio, de un pueblo o de un caserío Es el gran poder consagrado en una persona y el otro sistema de las juntas locales podía ser poco eficiente pero estaba instalado y acá la junta local, por ejemplo, en Isla Poliet, una ciudad de 5000 habitantes, es, está prácticamente cerrada. Hay que ir al alcalde para las cosas niñas y para las cosas importantes. Claro, claro. Esa es una herencia. Sí. ¿Cómo cambiamos eso? Porque eso tiene costo de personal dependiente, juicios, y volver a una sociedad de otra de oh, con un menor grado de de burocratización autoritaria. Y eso es lo que lo que afecta mucho a la vida del ciudadano común. Sí. Eh, Macío, desde el punto de vista de lo social, eh, de cosas ¿Eh? que se ven ahora como muy comunes, ¿no? Eh, o sea, Todos los temas vinculados a la seguridad con ajuste de cuentas, eh, matar policías, llevarle las armas... Se quedó en la voz. ¿A ver ahí? Sí. Bueno, eh, todo lo que es eh, este tipo de, de temas que aparecen como de, de seguridad pública, que lo son obviamente, de ajuste de cuentas y, y todo ese tipo de, de realidades que hoy son cotidianas, Eh, pegarle a la maestra si ¿sí? una madre o un padre no está de acuerdo con lo que dijo la maestra pegarle a la maestra eh, trabajar en negro eh, todos claro. elementos que hacen a una nueva realidad social no una nueva claro. mentalidad claro porque la política del frente en esa materia fue degradar al ciudadano honesto y trabajador ¿no? Claro. dejaron que se vayan los, los más preparados el país se ha debilitado en su talento intelectual porque ha habido migración selectiva que no se dice porque es de goteo permanente ¿no? Sí. Sí. entonces este ahí tenemos una pérdida de capital humano que costará muchísimo remontar esa situación y que tomará años tiene que Tiene que venir, como decía esta persona, un gobierno que jerarquice la función del maestro, el nivel educativo, la de educación al trabajo, la aplicación intensa de la UTU y menos farándula. Tenemos un carnaval que empieza en enero y termina en junio. Es sencillamente escandaloso. Se confunde la cultura con la farándula. Sí. ¿No? Sí. Hay una promoción de un estado farandulario de diversión pero que no es la cultura verdadera y eso sí que se ha desarrollado en estos 15 años eso está ha degradado el nivel cultural de los ciudadanos los temas de conversación en los que yo participo son vulgaridades cosas circunstanciales que no tienen ninguna importancia porque el tipo que estudia trabaja el médico que se esfuerza, ese tipo, he visto con sorna, porque para qué está haciendo eso, si eso no te lo toman en cuenta. Sí. Eh... Entonces, este, significa el apartamiento, el apartamiento del Frente Amplio del Poder Ejecutivo, significa una tarea de reconstrucción productiva, cultural, cultural, Ciudadana, cultura ciudadana Firme De participación seria Y respetuosa Ahora son todos Chantas, para decirlo de una Con una expresión muy vulgar sí. Y eso se repite Y actúan con una Total impunidad Mació, ¿qué otro elemento querés señalar Como parte de esta herencia Que queda? Y como parte de esa herencia Primero lo que hizo el Uruguay fue aislarse a América Latina. Porque sabes que entonces el nivel de comparación era favorable al Uruguay. El Uruguay es un país que está aislado, mira de lejos, este tiene símbolos representativos. El personaje más representativo del Uruguay en el exterior es Mujica. Y entonces cada vez que yo escucho referencias a ese político se me da vuelta el estómago claro. porque los líderes conductores del país no existen o si existen fueron dejados de lado yo no puedo creer que en el frente no haya pensamiento político profundo pero qué pasa no ha tenido el lugar que le corresponde y entonces hay todo una Político, una cultura que demuestra una decrepitud de la función de gobierno. Aparte de la corrupción, yo he sido testigo de un acto de corrupción menor en, el, en un restaurante en Maldonado, el año pasado, que yo fui con mi compañera a almorzar, y en una mesa había seis ediles del Frente Amplio, ...porque me lo dijo, el mozo me dijo, ¿quiénes eran? Y cuando pidieron la cuenta, trajeron la cuenta... ...yo lo viví... ...y uno de los sediles le dijo, ponle un 1 adelante. Está bravo eso, ¿eh? Se abra, dice por sí solo, una conducta. ¿Cuándo fue eso, Macío? ¿Eh? ¿Cuándo fue? El año pasado. ¿Sí? El año pasado en el restaurante principal de Maldonado... Yo en la mesa y en la mesa contigua había seis ediles yo le pregunté al, mo al mozo, ¿estos empresarios quiénes son? No me dice, son ediles del frente. <risa> ¡Qué fuerte! Eso te, te dice un estado mental y de corrupción, de una impunidad en un departamento con seis ediles que se suponen que son honorarios. Es un departamento en el que entra mucha plata, ¿no? En un departamento que entra mucha plata. No era en un lugar perdido de Artigas o Tacuarembó. Era en Maldonado. Sí. Y bueno, está así. Sí, sí, sí. Entonces, todo el, el, el gobierno que viene de la calle y la coalición tiene una improba tarea de restaurar la honestidad de la gerencia del Estado y de servir al Estado y no servirse del Estado para beneficio propio. Sí. Y tenemos que desarrollar una actitud muy crítica para ver si podemos lograr eso mismo. Como me dijo esta persona que entrevisté, en el Uruguay... ...cualquier cosa da lo mismo... ...si te atienden bien en un hospital o mal... ...da lo mismo... ...si en un negocio te atienden bien o mal... ...da lo mismo... ...y así sucesivamente... ...y hay del lado uruguayo de la ciudadanía... ...un estado pernicioso... ...de resignación... ...tiene que haber un despertar... ...rebelde... ...de la ciudadanía... ...para ser servido y atendido... ...como todo ciudadano que paga impuestos y vive correctamente... ...por los funcionarios del Estado. Mació, ¿nos permitís hacer una pausita muy cortita y venimos bueno, para unos minutos bueno. más? Bueno, y entramos en estos últimos minutos de encuentro con el compañero Guillermo Mació... ...que está tomando como título la herencia que deja el gobierno del Frente claro. Amplio... ...de estos años, ¿no? de, de tres periodos de gobierno. otros de los elementos de la herencia... Sí. ...es que la distancia entre el Uruguay y Montevideo... ...cada vez es más grande... ...ese invento estúpido... ...que llaman los montevideanos el interior... ...que es en realidad el Uruguay... ...y Montevideo es el puerto... Sí. ...se ha acentuado de una manera... ...tan fuerte... ...que como consecuencia de ella... ...surge un estado mental y cultural de la gente que no vive en Montevideo, que tiene sus propias actividades y la presencia de Montevideo en el resto del país se hace cada vez más lejana. Cuando un ciudadano de de de Colonia, de San José, tiene que ir a Montevideo, dice, ¡ah, qué broma, hoy tengo que ir a Montevideo! Sí. Es decir, se va a Montevideo por necesidad en la falta de servicios complejos en todo el país. ¿Verdad? Sí. Es decir, hay una distancia cultural de atención, de servicios, de confort, de trámites, que te obliga a bajar a la capital, pero que si uno pudiera, no iría nunca. Y eso se nota cada vez más difícil con una cantidad de movimientos culturales que surgen en todos los países, media docena de fiestas gauchas, de las que Montevideo no se entera, eh, o actividades propias, independientemente de la relación con el centro político. Sí. Eso demuestra que también hay un estado de separación, de establecer la marca y la diferencia porque el gobierno nacional no está presente de la manera intensa que debería hacerlo en todas las ciudades y pueblos del país. Ahí lo que funciona es el poder local y la relación personal con el alcalde, con algún amigo de la Junta Departamental. Es así, es así, sí. patéticamente así. Nadie piensa en el diputado del departamento que va a venir al departamento a preocupar de las necesidades básicas. Los diputados nacionales se han convertido en residentes pontevedianos, van a, a la urra. Es verdad. Entonces, es verdad. está desintegrado el país, necesita un esfuerzo importantísimo de integración política, cultural y social. De eso, por eso se explica la proliferación, por ejemplo, de las ligas departamentales de fútbol que atraen tanto público como el fútbol de Montevideo. Porque hay una búsqueda en lo local desesperada para jerarquizar la vida en los pueblos y en las ciudades. Bien. Yo no, no sé si está clara mi Yo idea. creo que queda claro, sí. Yo no sé si vos das por cerrada allí la lista de elementos de esa herencia. Claro, porque hay un poder ejecutivo actual y todo este mandato de Vázquez en la que la presencia del poder ejecutivo, salvo actos simbólicos y presencia por un día, no existe. No existe, simplemente uno se la tiene que arreglar con los recursos locales, con la policía, con la junta departamental local, con esas entidades que son de menor rango. Y el disparate del otro lado de la creación de los municipios, que es una justa posición de burocracia, primero con la concepción francesa y después con la concepción española. Sí. Es absurdo que Montevideo tenga municipios teniendo todos otros mecanismos para actuar en la gestión municipal de Montevideo, que por último es la ciudad capital más pequeña de América Latina. Hay una desproporción entre la burocracia del frente creada a propósito y las funciones que tiene que cumplir. Que cumplir. Muy bien, Yo muy tengo bien una Nación. visión pesimista, crítica, porque estoy cada vez más vinculado a la tierra oriental y no tiene nada que ver, uno vameon, podrían pedir pasaporte al bajarte en la terminal de ómnibus Tres Cruce y nadie se ofendería. Es verdad, es verdad. Bueno, es un tema que evidentemente queda abierto, ¿no? Para próxima columna también para El seguir Uruguay incorporando. Él no está desintegrado. Totalmente sí. y cada vez más en ese rumbo de aislamiento local. Muy bien, Mació. Muchas gracias por este bueno, tiempo. Bueno, gracias eh. a ustedes. Un saludo a la audiencia. Y espero que los comentarios vengan entre los oyentes, que serán muy valiosos. Cómo no, cómo no. Un abrazo. Te pasamos todo lo que llegue. Un abrazo gracias. grande.